Jolines. Sí, es Pepe para los amigos. Sí, sí, o oh, eh, lo vamos eso a dejar es, en eso, ¿no? Mejor, mejor. Nació eh, eh, en 1994 eh, en armas en el Ulster, claro. Y cada uno de esos lemas eh, teóricamente corresponden a un papa, un pontífice, Efectivamente. y Efectivamente. esa lista llega a su final y está acabándose ya, ¿no?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 diversas razones matemáticas nos, nos indican que esto sucederá en torno al bimilenario de la redención, es decir allá por el año 2031 más o menos sería el final del, del papado según esta... pero yo quisiera yo quisiera mmm, eh, yo quisiera hacer, haceros eh, mención a algo a una evidencia muy interesante que encontré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 Sí, claro. Pero, pero, esto, esto sucederá esto acaba, ¿no? con el Petrus Romanus, con esto sucederá con el con el próximo, con el próximo Papa. Vamos, el, ca el caso de Albino Luciani, por ejemplo, de Juan Pablo I, eh, este Papa que murió en el año 78 después de 33 días, es asombroso porque es de de medietate lunar, o sea, en la mitad de la luna. Aper aparte de que Albino Luciani significa luz blanca como la de la luna, ¿eh? sí. pues este hombre que procedía de la diócesis de Belluno, que significa la luna bella,